Nuevamente. Los playeros. Tú y yo, amor. Iremos a bailar. Iremos a bailar. Tú y yo. Dámelo. Dámelo, un beso tuyo, dámelo. Un beso quiero, dámelo. Un beso tuyo. Lo nuevo de los playeros en cassettes y compactos.